No sabem què tindran els aires del nord d'Espanya que fan que al llarg dels últims anys allà hagin nascut tot de propostes de música ballable i energètica perfecta per punxar en una festa. Un tipus d'estil en el que prima és fonamentalment la diversió i el llibre Això és el que aconsegueixen Grises amb el seu disc de debut El hombre bolígrafo i amb el que avui ens acompanyem. Bienvenidos al nuestro programa. ¿Qué tal com estamos? Hola, buenas. Muy bien, muy bien. Gracias a este Dádica estamos acompañados de todo el grupo al pleno, es decir, todo un lujo en una entrevista porque somos 1, 2, 3, 4, 5, es decir, que, que nos podréis comentar muy bien todo lo que hay detrás de, de este disco y lo primero hace referencia a vuestro nombre porque nos ha sorprendido que os llaméis grises cuando el último color que se nos pasaría por la cabeza a la hora de describir vuestra música es precisamente el gris. Bueno, eso es eh, porque nuestro grupo ya tiene varios años, antes nos llamamos de otra manera, Grises Sueños y bueno, cuando entraron Alejo y Raúl en el grupo en el 2007-2008 por ahí, pues ya cambiamos totalmente la, la, el tipo de música que hacíamos y, y decidimos acortar el nombre y quedarnos con los grises. ¿Qué es lo que aportaron Alejo y compañía para que se fueran los sueños? Sí, se han hecho la realidad, ¿no? Un poco. Sí, sí. Eh, pues no sé. Acabamos de... Bueno, cuando entramos teníamos ganas de, no sé, de tocar fuera, tal. Y eh, los que antes eran sueños, ¿no? Ahora se están haciendo realidad, ¿no? Eh, a base de trabajo y sacando buenos temas. Esos son los sueños que queréis conseguir, es decir, el primer disco, sabemos que teníais una maqueta por ahí rondando y que habéis conseguido editar vuestro primer disco de, de debut, que está teniendo pues muy buenos resultados. ¿Ese es el sueño ya principal que estabais intentando conseguir? Sí, pues, eh, hombre, eh, la verdad es que hoy en día es difícil eh, llegar a cualquier parte con la música porque somos un montón de grupos y... ...y hay gente haciendo cosas muy interesantes... ...entonces nuestra meta siempre ha sido... ...poder eh, tocar lo máximo posible... Y, ...y siempre, bueno, en unas condiciones que, que... ...donde también podamos disfrutar, ¿no?... ...porque cuando estás empezando... ...o cuando lleva, estás ahí en un nivel un poquito todavía que... ...pues que no te hacen caso y tal, pues... Eh, es mucho más difícil y tienes que hacer bolos muy difíciles y, y ahora la verdad es que estamos consiguiendo lo que queríamos, que es tocar y que la gente escuche nuestra música y que llegue lo más lejos posible. Unos bolos difíciles en vuestro caso, supongo que en cualquier caso encontrar bolos con muy poca gente pues es un poco deprimente, pero en vuestro caso que estáis un poco formados pues como para hacer un poco de fiesta y que la gente baile y que todo sea un poco así animación, como que aún se notaba un poquillo más, ¿no? Sí, hombre, hemos tenido suerte que en casi todos los sitios donde hemos tocado, aunque haya poca gente, ¿no?, al principio, siempre la gente ha disfrutado, nosotros hemos dado siempre todo y yo creo que eso se transmite y la gente ha disfrutado y hemos tenido suerte en eso, aunque no, haya no había demasiada gente antes pues lo hemos pasado bien igual, pero bueno, ahora va mejor la cosa, va mejorando y yo creo que vamos por buen camino. Y antes hacíamos referencia a los colores, parece que los colores que nos tendríamos que vestir a la hora de escuchar vuestra música es un poco el tema ochentero, de los fosforitos, ahí eh. ahora un poco a la moda del Reviver que está ahora tan en boga, ¿no? No sé si ese son los colores que pintaríais vuestra música, ¿no? Pues no lo sé, es que yo creo que nuestra música es un poquito, bueno, eh, lo referente al disco este, ¿no? Porque yo creo que es un poco que puedes encontrar de todo, o sea, puedes encontrar si canciones muy coloristas y, y igual sí con un sonido ochentero o más retro, pero también yo creo que puedes encontrar un poco canciones más melancólicas, incluso no llegando a los tonos grises, pero sí que tocan un poco más el corazón. Y yo creo que lo, lo bueno de este disco es eso, ¿no? que que no te quedas solamente con un color, sino que tienes toda la gama. Y sí, sí igual sí, de amarillo fosforito no lo sé, pero porque da mucha mala suerte en escenario, pero igual de algún color así vivo sí, sí. Y lo que tampoco está mal es, es aparecer en la escena, sacar el primer disco y empezar a leer reseñas con comparaciones con Fouls, de Cinematics, no sé, es como que eso pues, engrandece, ¿no? Estamos muy orgullosos de, del disco que hemos hecho, siempre vemos cosas, pero la verdad es que está funcionando bien y eso pues, te da mucha alegría después de todo el trabajo que hemos hecho y, no sé, estamos muy, muy felices de cómo van las cosas. Y decía al principio un poco el tema del estilo, ¿no? Porque es verdad que desde el norte nos llegan propuestas, pues, hablemos de los más exitosos como los de lorian que tienen proyección internacional y que hacen una cosa como muy personal, pero también We Are Standard, que me parece que habéis sido incluso teloneros y gente así como muy energética, es decir, que, que estáis haciendo todo una música que no sé si a nivel internacional incluso pues tiene muchísima más salida de la que tiene aquí, pero aquí ganas de fiesta seguro que también la hay, ¿no? Como para que tenga salida. Yo creo que, eh, no sé, porque siempre el Norte ha sido, o no, el País Vasco siempre ha sido como la cuna más del rock y, y pero yo creo que hay como un rollo muy positivista y, y sobre todo los grupos que vivimos cerca de la playa, ¿no? que siempre te da como una amplitud, no sé, es como una, una historia diferente. Y, y quizá por eso es por lo que ahora se esté un poquito investigando en la música más alegre y tal. Hombre, también en el País Vasco se vive muy bien, entonces quizás eso haga que seamos tan positivos. Pero pero sí, yo creo que, que en realidad es extraño porque hasta ahora no había así grupos... Eh, ...de un rollo más indie, más diferente... ...pero sí que es verdad que se hacen cosas distintas... ...y eso también nos abre puertas a todos... ...o sea que genial. Y hablando de este positivismo... ...también un poco de reflexión alrededor de, de este estilo de, de música... Es, es concibir la música como un poco de lúdicamente, ¿no? Es decir, que mucho hablamos en el indie de si las letras, de si el significado, que si lo que nos llega, a la profundidad, etcétera Pero en vuestro caso y en otros, que es muy reseñable, es que pues apeláis un poco a lo más primario, que es un poco no al instinto este de, de quemar adrenalina, ¿no? Que eso también es como muy necesario, ¿no? Yo creo que cuando hicimos este disco estábamos en un momento muy positivo de mucha marcha sobre todo compusimos en verano ¿no? sí. y, y yo creo que se transmite un poco las ganas que nosotros teníamos de vivir, de salir, de bailar no sé, sí, las una. letras siempre siguen, van tocando cosas que pues sobre todo de vivir el momento ¿no? o sea, disfrutar la vida y no pensar tanto en los problemas que tenemos y tal, que es difícil olvidarlos pero que vivimos por poco tiempo y que hay que disfrutarlo. Encima que somos de un pueblo pequeño, de Cestoa, y no sé, siempre hemos tenido ganas de salir fuera, tocar fuera, conocer gente, conocer sitios, tal, y eso también, no sé... Mm, sí, eso, sí. Se ven las ganas de, de amplitud y también yo creo que eso de que sean, que nos lleguen, es que a cada uno nos llega una cosa muy diferente, entonces... Yo creo que nuestras letras también tienen un punto de, de introspectivas, yo creo, pero pero siempre intentamos sacarle el punto positivo a, a todo. Y eso que me explicáis que sois de un pueblo pequeñito, ¿marca o no? A la hora del estilo y a la hora del disco, que, que vais a hacer o no? <risa> no sé. Nuestro pueblo es un pueblo pequeño pero matón, ¿eh? Sí, sí, sí, estamos súper orgullosos. Sí. Yo he vivido un montón de años en Madrid y la verdad es que, que en cuestión de cómo se mueve la gente y las ideas que tiene, las cosas que crean, yo creo que mmm, da igual vivir en un pueblo pequeño o grande. Si es verdad que en un pueblo pequeño pues te juntas y nosotros no solo tocamos, sino que somos amigos y te ves en la calle y la relación es como más estrecha. Y quizá por eso también los temas son muy o sea, están creados muy en conjunto y, y por eso, no sé, ser de pueblo quizá es lo que lo que tiene, ¿no? Que al final todos nos conocemos y ya. Eso parece que, que en vez de darte más vergüenza para hacer cosas, o sea, te quita todos los, los rollos y haces lo que te da la gana al final. Vamos a hacer un alto en el camino. A media entrevista escuchamos una canción de vuestro disco, el single que se titula Plástico Eléctrico y que por aquí me vais a presentar. Bueno, es inglés single es inglés, plástico eléctrico y no sé es igual eh, lo más o igual la canción más representativa en cuanto a estilo del disco que es un poco tiene una mezcla entre entre el 8 y lo más pop no es tiene unos estruillos un poquito más pop y luego está la primera parte que es más más och y no sé nos gustó nos pareció fresco y sobre todo nos pareció Buen, buen tema para salir un poquitín, ¿no? Para salir, que tenemos ganas de salir un poquitín del, del País Vasco y, y creo que lo hemos conseguido y ahí estamos. Porque este verano lo tenéis muy ocupado en el tema festivales, porque vuestro es un grupo perfecto para sí. festivales, bailar, dejar las zapatillas ahí llenas de arena, ¿no? Para los festivales hemos llegado un poco tarde, la verdad. Hemos tocado en Tremendo Pop, que ha sido la hostia tocar ahí, y luego tocaremos en el Sonorama, que dicen que está muy bien, no hemos eh, estado, pero... La de presentación, ¿no? De sí, Solo oye, Lama, es, la artista, eso es, en Arrasmata. Y luego, pues, tenemos bastantes conciertos, pues, Alicante, Burgos, eh, Benicashin tocaremos en la plaza también, ahora. Eh, ¿Qué más tenemos? Azcoitia, Orereta... El próximo año queremos estar en todos los festivales. Sí, sí, sí, o sea... Este año, claro, porque si ha salido tarde, ah, sí ha salido finales tarde. de abril, ¿no? sí, finales y ya abril. está casi todo cerrado. Sí, está ah, más bueno. liado con, con la promo y tal. Sí, sí, sí. Bueno, nos quedamos con una muestra de lo que hacéis, como decíamos, plástico eléctrico. Después de escuchar plástico eléctrico y escuchar todo el disco, lo que también nos queda muy claro es que, más allá de las melodías, de un poco las letras y todos los ritmos, lo que nos enganche muchísimo son los coros. No sé si está premeditado o no, pero es, son geniales. Pero hacer los coros y ahora es cuando está triunfando. Que no, que no. Sí, no sé. Intentamos siempre hacer coros que tengan mucha energía. ¿no? Y hacemos un poco mirando al público, para que el público cante sí. y para que lo disfrute y, no sé, para que se moje un poco, ¿no?, en directo. Y está centrado en eso, sí. Es decir, que la puesta es una música un poco para compartir, ¿no? Sí, es sí, sí, sí. Sí. sí. Nosotros disfrutamos mogollón en los conciertos y nos gusta que la gente disfrute con nosotros también. Hablemos un poco también de, de lo que esperáis, ¿no? Porque decíamos que venís de una etapa maquetera, que habíais hecho muchas canciones, es decir, que no tampoco no es que habíais hecho tres y os ha salido el disco, sino que habíais estado currando muchísimo, ¿no? Sí, hemos, tenemos un largo recorrido, de hemos ido evolucionando poco a poco, pero en este rollo un poco sacamos casi un disco, ocho temas, una, una maqueta, pero bueno, maqueta no, o sea, era casi un disco iván estábamos llegando a este rollo pero no no no estábamos a gusto de lo que transmitía el disco y con este disco sí que estamos contentos de lo por lo menos eh, hemos sabido transmitir lo que en ese momento sentíamos pero tenemos largo recorrido tenemos temas temas de todo tipo y bueno, tenemos cosas para avergonzarnos y cosas guapas y, ¿no? Sí, como o sea nosotros antonio iñautillo llevamos como juntos tocando 10 años más, entonces más, más. entonces Y luego nosotros, bueno, es que aún nos conocemos de toda la vida, entonces parece que llevamos toda la vida tocando y la verdad es que no somos un grupo de, de mecha corta, o sea, yo personalmente creo que esto es una carrera de fondo y hay, además somos un grupo que nos gusta ver lo que hemos hecho y eh, analizarlo. Y también decir, bueno, para el siguiente, o sea, ya estamos componiendo para el siguiente y no paramos nunca. Bueno, yo creo también que igual hay tantos temas y tantos grupos que, de, que hablan de tristeza y de melancolía que igual, no sé, faltaba en escena un grupo que eso, ¿no? Que, eh, que sea positivo, que, que alegre y que me diga carpe bien y vamos a pasarlo bien y ya vendrán lo que venga, ¿no? Porque... No sé, al final todo es lloro, tristeza, pues bueno, pues, veranito, vamos a dar unas cervecitas, y, ¿no? Y a la hora de fichar con la discográfica, ¿os han en algún momento dicho, bueno, nos gustan vuestros temas, pero vamos a darle un giro por ahí, es decir, preparemos el disco centrándonos más en este estilo o en este otro? No, eh, es que cuando nos fichó Origami ya el disco estaba estaba hecho, ya. ...estábamos negociando con una, una discográfica... ...mientras negociábamos, hicimos el disco por nuestra cuenta... ...y casualidad que esas negociaciones se alargaron mogollón y tal... ...y en ese tiempo, pues le llegó a Miguel de Origami... ...y no sé de dónde, escuchó la canción de Plástico Eléctrico... ...y le moló y enseguida nos llamó y nos dio buen rollo... ...le conocimos y todo fue tan rápido que nos gustó... ...estábamos un poco cansados de esa... ...que, que si se tardara tanto en hacer las cosas... Y, ...y no nos arrepentimos, estamos súper contentos con ellos... ...y nada, el disco estaba hecho ya, así que no, no han... No, ...nos han dejado hacer lo que queríamos, o sea... Hablemos un poco de funcionamiento interno, decís que sois amigos de toda la vida... ...de este pueblo pequeño que, que ya todos casi sois vecinos... ...pero como chica, te encuentras aquí entre tanto chico... ...¿cómo lo llevas el tema? Pues cuando encuentro otra chica me emociono, <risa> o sea, es como... Dios mío, sacadme de aquí, no, la verdad es que eh, muy bien, nos llevamos bien, eh, no, tenemos una relación muy sana, eh, de que cada uno, somos muy diferentes, yo creo de personalidad y nos resp sabemos respetar y, y solemos estar cada uno a nuestra bola o todos juntos, aquí algunos son más farreros, otros mm, somos mm, lo somos menos, pero... Pero bien, bien, bien. Se iba bien esto de convivir con hombres, ¿eh? Un, un poco, yo creo que me estoy volviendo un poco machito, pero <risas> intentaré no serlo demasiado. Bueno, tienes el hermano también, ¿no? Que sí, te cuida. ¿eh? el hermano aquí que me cuida y... Y hablemos un poco también del nombre, os tengo que hacer la pregunta típica de dónde sacáis el nombre del disco, porque tampoco es un nombre tópico, ¿no? ¿Quién, quién me la va a explicar? Ahora aquí disputándose, <risa> venga, va, respuesta, el hombre, el hombre polígrafo, ¿de dónde viene? Bueno, viene de un colega que es escocés y se apellida Penman. Y siempre le estábamos tomando el pelo, Pelma, que eres un Pelma? No sé qué, no sé cuánto. Y el tío es muy majo, le gusta mucho la música, ha ido a un de festivales, es amigo nuestro. Y me dijo, ah no o sea Pelma no, yo soy Pelma, el hombre bolígrafo y tal. Nos gustó y les expliqué a estos y les gustaba. Al final una canción y tal, ah, vamos a hacer un tema y tal, y luego al final el disco. ¿Pero es un personaje especialmente reseñable como para dedicarle un disco, una canción, etcétera? Es un personaje eh, ver, especial. Sí, pero la canción no, no, no, no, la canción no habla de él, la canción habla de otro amigo, <risas> eh, pero de él no, pero bueno, sí, yo sí. creo que en el pueblo hay personajes eh, como para poder hacer atribuir, <risas> eh, Yo le atribuyo a él, eh. yo le conozco mucho. Eh. Ah, sí. <risas> sí, sí. Bueno, vamos a ir acabando la entrevista y vamos a hacer la pregunta fija en nuestro espacio, que es cuando nos podemos imaginar a los grises hablando en murmullos. ¿Quién me contesta esta pregunta? Nosotros, que bueno, los tíos, cuando entra una tía buena en la sala. No sé, ya manca y no sé, pero... Murmullos, cuando os tengo que criticar y hablo con otro del lo... uno. No sé, murmullos cuando, sí, igual eso, cuando queremos eh, decir algo y nos da vergüenza, eh, <risa> decimos suave. Cuando volvemos al hotel, ¿no?, después de una farra, así, eh, que, <risa> que, que no queremos despertar a nadie. Sí, sí. Están saliendo muchas opciones, ya veo. Bueno, nos vamos a quedar para acabar con la canción que se llama esteroides que me comenta un poco este tema? Bueno, es de los primeros, ¿no?, que sacamos de este disco, sí, es más, no sé, muy rítmico, es más, no sé. Hay que decir que en directo no nos gusta mucho, pero hoy la vamos a tocar, pero no nos gusta mucho, pero bueno, ahí está, sacamos o eh sea, en directo funciona, a la gente le gusta, eh no sé. Ese un poco unánime que nos no gusta demasiado la canción. Bueno, y sí, le queda poco poca <risa> vida. Le queda poca vida. Sí, pero, hombre, yo creo que es una canción que por contra yo, a la gente le gusta. Igual es porque nos hemos cansado. La sacamos ya hace dos años. Sí, casi. hace dos sí. años. Y ya la hemos tocado tanto que ya, ya estamos ya un poco cansaditos ya con el tema. Pero bueno, directo funciona, la gente baila bastante con el tema. Y tenemos que mirar eso, ¿no? Que no siempre podemos hacer lo que nos gusta o no. Imaginaos unos U2 cuántas veces habrán tocado ah, las eso, canciones, ¿no? Digo, sí, sí. Bueno. El ritmo muy pronto nosotros, ¿eh? tenemos un problema ahí. Bueno, la parte positiva es que entonces trabajáis para hacer cosas nuevas, ¿no? Ya, todo el rato estamos mirando temas nuevos. Sí, ya. ya hemos sacado otros tres temas o cuatro paciente disco y estamos siempre investigando sonidos con los cacharritos que nos compramos, tal. Eh, investigando nuevos estilos, tal. Y, sí, siempre sacamos algo, todos los días aprendemos algo de la música mucho cambio de guitarras y sientes ¿no? sí. <risa> que están comprando que el unono que no sé que el otro el otro aquí tenemos una compraventa <risa> que vamos esto es la sí. tienda de claro. yo no ¿eh? yo yo no <risa> entonces pues es... pasas ¿Yo? del violín al, mi... al microrófono sí. y luego pasas sí, al verdad. Bueno, eso está bien. Eh, sea como sea, nos quedamos con esta canción que nos acaba de convencer, pero nosotros le, le hemos escogido, o sea que nos quedamos con esta canción <ríe> y os agradecemos a todos que, que pues esto el disco y que hayáis hablado un ratito con nosotros, que vaya muy bien. Vale. Gracias, gracias a vosotros. gracias